Aquí a Lantro de España, al podcast, anem de la primera vegada, però us veu molt profunda de que penso i que és una primera vegada per mi. Qual és el sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Pero lo más importante ¿Para qué estamos aquí? De repente un día nacemos crecemos y morimos ¿Y ya está? ¿Y en medio qué? Aprendemos y trabajamos, amamos, reímos, lloramos, dudamos, nos equivocamos, pero ¿por qué? ¿Para qué? Al final todos seremos un recuerdo en la mente de alguien. Una foto, un vídeo, una anécdota. Cientos, miles, millones de de personas han estado antes aquí? ¿Y qué? ¿Con qué fin? ¿Permitir que podamos estar más personas aquí? ¿Pero para qué? ¿Con qué finalidad? Nuestra función es asegurarnos de que alguien más se quede después de que nos marchemos. ¿Para qué? ¿Para dejar a otros más? ¿Y esos a otros? ¿Y luego otros? ¿Y así hasta cuándo? Eso lo llevamos haciendo miles de años y nada cambia. Ni nada sabemos. Evolucionamos, mejoramos o empeoramos, según se mire. Vivimos más años, más cómodos o todo lo contrario. Hace 100 años, solo 100 años, una carta tardaba semanas o incluso meses en llegar de una ciudad a otra. segundo le dices a alguien de Japón, hola. ¿Es eso? ¿Evolucionar? ¿Acercarnos? ¿Relacionarnos? Si es eso, ¿por qué nos destruimos con tanta facilidad? Yo creo que la vida no tiene ningún propósito en sí misma, porque el objetivo de que estemos aquí es casual, y por definición algo que sucede por casualidad no es premeditado, luego no tiene ninguna finalidad u objetivo en sí mismo. ¿Y ya está? ¿La vida es eso? ¿Una combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar sin ningún sentido, sin ninguna finalidad? Yo creo que ahí precisamente está la clave. La perpetuación de la especie, dicen unos, realizarse trascender más allá de los hechos, dicen otros. Evolucionar, buscar sabiduría y conocimiento, hacer un mundo mejor, alcanzar la unión con Dios, conseguir la pureza del alma, hay gente que defiende que el propio sentido de la vida radica en tratar de encontrarlo. Y hay gente que dice que la vida no tiene sentido porque el mundo es un lugar horrible, agresivo y destructivo. La cuestión es, es que todos intentamos llamarlo de alguna manera. Yo creo que el sentido de la vida es algo que hemos inventado nosotros porque como humanos con razonamiento abstracto necesitamos entender, asimilar, encontrarle un sentido o finalidad para justificar nuestra existencia. Yo lo llamo así. Tú llámalo como quieras. Pero lo que no va a cambiar es que lo que de verdad importa es el camino, no donde vayamos. Sea cual sea la finalidad, el objetivo de nuestras vidas, el sentido de la vida es que no importa el sentido de la vida. Lo que importa es crecer, mejorar, ser generosos, tratar de encontrar aquello que sabemos hacer y explotarlo al máximo amar, pensar, divertirnos, ser críticos, sinceros, coherentes, proactivos y siempre vivir de acuerdo a nuestras posibilidades y fieles a nuestro criterio. Todo eso es lo que mis padres me han enseñado. Yo creo que es un muy buen comienzo. ¿Y tú? una primera vegada a la vida. Una primera vegada on hi ha aspectes de la vida que ens preocupa. Una d'elles és saber quan tu et sents com un nen. Sortir-te com un nen és sortir-te com les pel·lícules, sèries, llibres i cançons de Disney. És una manera de saber com ets tu per primera vegada. Desa quan ets petit, desa quan anaves de l'escola i des de poc a poc et fas més gran, més gran. Però sense deixar que dintre teu sempre seràs un nen. Una altra situació de primera vegada és saber conèixer-te. I conèixer-te a tu mateix, que reconeixer els teus fallos, reconeixer el que fas malament tenir el teu propi caràcter però saber en tot moment controlar o diferenciar el, el teu criteri del teu caràcter si el que dius i el que fas és raonable Mira-la Que pelazo Jo que me levanto dos hores antes i fíjate Parece que me lo ha lamido una vaca. Y ella seguro que se levanta y ya lo tiene así. Ay, si yo tuviera ese pelo... ¿Cómo pretendo que Carla se fije en mí con estos granos? Vaya barba tuviera una barba como la suya, me taparía estos malditos granos. Y encima está cuadrado. Espero que Carla no se cruce con él. Vaya tipazo. Estas es de las que le queda todo bien. Seguro que es actriz. Lo quedaría yo por salir en una película de esas de amor y lujo. Pero con estas caderas no me cogen ni para una de vaqueros. Fíjate qué manos, qué envidia, son perfectas. Las mías, qué desastre. Joder, qué alto. Si tuviera su altura, seguro que Manuela saldría conmigo. Al final estos van a tener razón. Mucho que haga seguiré siendo un enano. porque qué llevaré ropa tan ancha? no quedaría yo por tener sus curvas. Me ponga lo que me ponga, siempre parezco una tabla. Si yo tuviera sus curvas, este vestido me quedaría perfecto. La tracto, per primera vegada, mirar-me el... davant del mirall perquè així va ser el moment de trencar estigues amb tots els amics de la vida. La situació sorrent de tenir relacions de parella, jo he tingut experiència amb tres persones, però jo considero que les relacions de de tenir parella, és saber convertir les coses i l'un per l'altre estimar-nos i repartir cada una les coses del dia a dia entre els dos. Un fa una cosa i l'altre una altra. I per acabar, la situació d'independitzar-te o de viure sol, és la millor manera de saber si si et penses per tu mateix i fes les coses per tu mateix. Espero que us hagi agradat el podcast d'avui, de Tua Espanya, i, i ens veieu en la pròxima. Moltes gràcies.